El anillo prodigioso Érase una vez un rey que tenía dos hijos El hijo mayor, el príncipe Edward, era sabio y cuidadoso con las cosas Mientras que el más joven, el príncipe Clifford, era un gran derrochador ¡Ah, Rubus, ¡Tráeme las joyas! ¡Su Alteza! ¡He creado específicamente estos anillos para usted! ¡Son preciosos! ¡Ahí tienes! ¡Señor, gracias! Su Alteza, necesitaríamos otras cien monedas de oro. ¡Oh, dame un segundo! Edward, ¿puedes prestarme cien monedas de oro? Pero Padre nos dio mil monedas de oro a cada uno. ¡Las gasté! ¿Ya? Ni siquiera ha pasado una hora, Clifford. Hermano, tengo a alguien esperando. Deberías ver los anillos y las pulseras que ha hecho Deberías comprarte algo también Clifford, jamás cambiarás Préstame el dinero, hermano, por favor Somos príncipes ¿Cómo podríamos quedarnos sin oro? El príncipe Edward le prestó al príncipe Clifford las 100 monedas de oro Pero le preocupaba que con la costumbre que tenía de gastar su hermano menor Agotaría todo el oro del palacio por lo que decidió hablar con su padre al respecto. Padre, si Clifford sigue así, gastará todo el oro en el palacio. Tienes razón. ¿No has hablado con él? Todo lo que dice es que somos príncipes. Nunca nos quedaremos sin oro. Ah, así que hablar no va a ayudar. Dile al príncipe Clifford que quiero verlo inmediatamente. El príncipe Clifford fue convocado y el rey habló con él. Solo conoces el poder del oro. Es hora de que comprendas cuán impotente puede hacerte tan bien. No lo entiendo, padre. Aquí hay mil monedas de oro. Si las haces durar un mes, está bien. Pero si las gastas antes, deberás abandonar el palacio y regresar solo cuando hayas aprendido... La poca importancia del oro Y de las cosas que valen aún más que el oro Como desees, padre Entonces, el rey le dio al príncipe Clifford mil monedas de oro Que, por supuesto, el príncipe derrochador gastó en unos pocos días Así que, tal y como habían pactado Tuvo que abandonar el palacio con nada más que cuatro monedas de oro Que el príncipe Edward le dio Padre No hay otra manera. Será bueno para él. Clifford tiene un buen corazón. Su buen corazón lo protegerá y lo hará volver a nosotros siendo más sabio. El príncipe Clifford había llegado a las afueras del reino. Allí, de repente, oyó un sonido. ¡Oye! ¿No golpes al pobre animal? Se bebió toda la leche de mi botella. Ahora que voy a beber. Este gato es más un problema que una ayuda. Te compraré el gato. ¿Cuánto cuesta? Una moneda de oro y nada menos. Aquí tienes. Hey, amigo. ¿Eres libre ahora? Nadie te va a golpear. Miau, miau. Quiero ir contigo. Vale, ven. ¡Pero no tengo nada para darte! ¡Tienes un buen corazón! ¡Y eso es más que suficiente! Un poco más adelante, el príncipe llegó a un campo donde vio a un granjero muy enfadado. ¡Eres una criatura horrible! ¿Cuál es el problema? ¿No golpes a la pobre criatura? Los pájaros han picoteado toda mi fruta. Se supone que tiene que ahuyentarles. ¡Pero mira su pierna! Te compraré el perro. ¿Cuánto cuesta? Una moneda de oro y nada menos. Aquí tiene. ¿Eres libre ahora, amigo? Quiero ir contigo. Vale, ven. Pero no tengo nada que darte. Tienes un buen corazón y eso es suficiente. Ven. Un poco más adelante, el príncipe se encontró con un hombre que llevaba un extraño paquete cubierto con un paño rojo. Cuando el príncipe pasó junto a él, oyó una voz. ¡Que alguien me libere! Hey, ¿Qué tienes ahí? ¿Por qué te interesa? Quiero ver lo que es. ¡Eh! Hey, ¡Libera a este loro! Estaba destinado a volar en el cielo y no a estar enjaulado de esta manera. Si quieres que libere al loro, te costará una moneda de oro. Aquí está. Ahora libera... ¡A esa pobre criatura! ¡Ahora puedes volar donde quieras! ¡Quiero ir contigo! Está bien, pero no tengo nada para darte. Tienes un buen corazón y eso es suficiente. Ok, ven. El príncipe siguió caminando con sus nuevos amigos y más adelante se encontró un encantador de serpientes. ¿Te gustaría ver mi actuación? ¡Ya no! Ir con esto. Que alguien me rescate. Ey, hombre, es cruel mantener una serpiente en una cesta como esta. ¡Libérala! Si quieres que libere a la serpiente, te costará no menos de una moneda de oro. Tenga. Ahora eres libre de irte, amiga. Permaneceré contigo y quiero recompensarte por tu amabilidad. Eso no es necesario, amiga No, ven conmigo a ver a mi familia Y cuando mi padre te pida lo que quieres Pide el anillo que lleva puesto El príncipe estaba asombrado por la extraña demanda Que la serpiente le estaba pidiendo que hiciera Pero decidió hacer lo que decía la serpiente Juntos subieron la colina hacia una guarida La serpiente entró a hablar con su padre Y pronto el príncipe Clifford fue convocado Has salvado la vida de mi hijo. ¿Qué puedo hacer por ti? Simplemente hice lo que cualquier humano debería hacer. No quiero nada a cambio. Gracias. Tienes buen corazón. Será un honor atender su petición. Por favor, dime lo que quieres. En ese caso, ¿me puedes dar el anillo que llevas? Nunca me hubiera separado de mi anillo Pero una promesa es una promesa Toma este anillo Ten cuidado con la bruja Ella ha estado detrás de él por muchos años Aunque el príncipe había hecho lo que se le había dicho No podía entender de qué le servía coger un anillo Cuando había tanto oro que podía haberse quedado Pero no dijo nada El príncipe abrió su bolsa y sacó un trozo de pan que había dentro Pero cuando pensó que los animales también podían estar hambrientos Les dio el pedazo de pan a ellos ¿Sabéis qué? No tengo hambre ¿Por qué no compartís esto? ¿Por qué no le preguntas al anillo? Es un anillo, no un cocinero que prepare comida Pide un deseo ¿Cómo, comida? Pide lo que quieras. Por ahora, pide comida. Quiero los dulces más deliciosos. pudines calientes para mí y fresas y crema para el gato. Y frutas y nueces para el loro. Y galletas para el perro. Para ti... Yo ya he comido. Gracias. Entonces quiero... ¡La comida ya está aquí! Está delicioso. Tú haz lo que yo hice, mantén esta botella de leche contigo y podrás pedirle al anillo cualquier cosa Muchas gracias amiga El príncipe y sus amigos animales vagaron lejos Con el prodigioso anillo con ellos no tenían que preocuparse por nada El anillo les dio comida, un hogar, abrigo cálido para las noches frías, de todo Vagando así llegaron a un nuevo reino Se hizo un extraño anuncio cuando cruzaron sus puertas. El rey desafía que quien quiera que construya un palacio de oro en medio del mar, en una noche se casará con la princesa y poseerá la mitad del reino. ¡Qué extraño anuncio! Esto debe ser una especie de hechizo malvado sobre el rey o por qué se plantearía un desafío tan imposible. En verdad, es un hechizo para encontrar ese anillo. <risa> Con el poder del anillo, el desafío no era nada para el príncipe Fue a la corte y le dijo al rey que construiría el palacio Seguro que puedo completar ese desafío en cualquier momento ¿Estás seguro? Sí, su alteza El príncipe fue llevado a la playa, donde durmió tranquilamente durante la noche Todo el mundo estaba preocupado por él. Pero apenas llegó el alba, el príncipe se despertó. Rezó a su anillo y ¡pum! Un hermoso palacio dorado surgió en medio del mar. El guardia, que en realidad era la bruja, lo vio. ¡El anillo! ¡Lo sabía! ¡Nadie puede impedirme que lo consiga ahora! El príncipe y la princesa se casaron felices... Y comenzaron a vivir en el Palacio Dorado La bruja hizo planes para conseguir el anillo Ahora es mi oportunidad La bruja adquirió la apariencia de una anciana Y fingió haberse perdido en el mar La princesa amablemente le permitió entrar en el palacio ¡Su Alteza! ¡Pero qué hermosa casa tenéis! ¿Cómo puede ser que en un palacio tan grande no hay sirvientes? Oh, no necesitamos sirvientes. El príncipe tiene un anillo mágico que hace todo por nosotros. Quiero ver el anillo. ¡Rápido! Uh, si no, si no os importa. Mi marido siempre guarda el anillo con él. Tendrás que esperar a que regrese para poder verlo. Será difícil robarle el anillo al príncipe. Debo probar algo diferente. ¡Oh, no! Deberíais tener el anillo aquí. ¿Por qué? ¿Y si se pierde en el mar? ¿No estará más seguro en el palacio con vos? Tienes toda la razón. Hablaré con él cuando regrese. Esa noche, la princesa le dijo al príncipe que ella se quedaría con el anillo mientras él salía al mar. El príncipe se mostró de acuerdo. A la mañana siguiente, el príncipe salió al mar sin el anillo. La bruja lo vio irse y aprovechando que la princesa estaba sola, adoptó su verdadera forma y le arrebató el anillo. Finalmente, te he estado buscando toda la vida. Creé un hechizo en este reino para encontrarte. ¡Por fin eres mía! Cuando tu esposo regrese a casa, nunca sabrá lo que pasó aquí. ¡Ah! Los animales le contaron al príncipe todo lo que había sucedido cuando regresó del mar ¡Sé ¿De dónde se ha llevado a la princesa! ¡Má! Rápido, llévame allí No es seguro ir para ti allí No olvides que la bruja tiene el anillo ¡El perro tiene razón! No se sabe qué es lo que va a hacer con el anillo El loro los llevó a donde la bruja había encerrado a la princesa. Primero, la serpiente se arrastró hacia la princesa. ¡Shh! ¡Shh! Solo asegúrate de pedir queso para cenar hoy y deja un poco cerca de las paredes de la cueva. <tose> la princesa pidió queso para cenar y en secreto dejó un poco cerca de las paredes de la cueva. Por la noche, cuando la princesa y la bruja dormían, las ratas salieron a comer el queso. El gato estaba esperando. Atrapó a una rata y metió su cola dentro de la nariz de la bruja. La bruja estornudó y el anillo salió disparado. El loro lo atrapó y se fue volando. El perro escoltó a la princesa y la serpiente se aseguró de que la bruja no pudiera atacarlos. Pronto todos volvieron con el príncipe. Por favor, que todo el mal de la bruja y su hechizo sobre este reino sean eliminados para siempre. Ahora me doy cuenta de lo que mi padre quiso decir. ¿Qué? Tenía todo el oro y la riqueza del mundo, pero no era suficiente para mantenerme a salvo. Mis amigos, y no mi dinero, me ayudaron. A lo largo de mi vida, solo porque soy el príncipe. Le di importancia a las cosas que el dinero puede comprar y no a las personas que me amaron. Ninguna cantidad de dinero es suficiente para asegurar la felicidad, pero el amor de un solo amigo es suficiente para iluminar nuestras vidas para siempre. Y os tengo a vosotros cinco, mi hermano y a mi padre ¿No necesito más dinero? Toma esto y devuélveselo a tu padre Le pertenece a él Y finalmente el príncipe Clifford regresó a casa como un hombre más sabio Por fin había aprendido el valor de las cosas correctas en la vida Y se quedó con su padre, con su hermano, con sus amigos animales Y con el amor de su vida, la princesa Y vivieron felices para siempre.